Cierto es que, hablando de cargas, si por si faltaba algo en la atmósfera, la ministra de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bueno, tiró, este, se ve que lo traía adentro hace rato a esto, que lo tiene en su formación, y este, dejó caer así a la pasada una condena este, totalmente marca como, como tiene un desprecio innato sobre la labor de los docentes, ¿no? Y hoy para charlar acerca de esto, que ojalá nos convocara un tema más agradable, estamos ya con un maestro, maestro de escuela, ¿eh? con Hernán Pustilnik, de la, de la 49 de Moreno. Dije bien, Hernán, buenas tardes. Juan Pablo Bertolini, te Hola. saluda. Hola, Juan Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Sí, sí, dijiste bien, Pustilnik. Pustilnik, Hernán, la verdad es que es bueno, te estamos muy agradecidos por este ratito, por lo menos para la siesta que nos fue nosotros nos gusta charlar medio medio largo, ¿viste? Como que somos del interior y qué sé yo. Y bueno, ojalá te, te guste también el clima para charlar acerca de esto que ya te digo, nos resulta este eh, desagradable luego los dichos de la ministra Soledad Acuña, Hernán. Sí, exactamente, lamentable, ¿no? Pero bueno, a mí no me sorprende igual. Nosotros venimos este, de una historia con con, él, con ella y con su partido, no, con el partido que la representa. Recordar que, bueno, yo soy de la escuela 49, la escuela donde perdieron la vida Sandy y Rubén en el año 2018, una explosión de gas, ¿no? Entonces tuve la posibilidad de poder cruzarme con, con muchos ministros de, de, de ese gobierno que, gracias a Dios, ya no está más y se fue, y, y la verdad que son todos iguales, ¿no? Este, piensan de la misma manera, eh, porque ni siquiera son docentes, que eso también hay que decirlo, ¿no? Ni ella, ni Gabriel Sánchez Sini, que en su momento se fue el Ministro de la Provincia, Ministro de Educación, con el cual he tenido muchas discusiones, eh, es gente que no conoce lo que es la escuela pública, ¿no? Que nunca han entrado a ninguna que son Gabriel Sánchez y de aseo de una empresa. Y esta chica es licenciada en administración de empresas. O sea que no tiene nada que ver con la docencia. Ellos deben saber mucho de administrar empresas, pero no no de escuela pública, no conocen nada. Claro. Hernán, entendemos que además el macrismo se caracterizó, incluso tuvo un ministro de educación de nivel nacional, como lo es el hoy este, senador Burrich, Este, no sé si te lo bueno, acordás, hablando de sí, este, de recursos humanos y demás. Es, es lamentable, la verdad, bien bien lamentable. Sí, ahora lo y de acostumbrarnos a vivir, eh, como era que había dicho... En la incertidumbre. Sí, en la incertidumbre, exactamente. Bueno, y el gobierno del Cayeron en la educación pública y demás. Ahora bueno, lo, de... lo de Acuña, Hernán, parece que le sube un poquitito... Eh, el, el, la llama a, a todo esto. Sí, sí, es lamentable porque aparte nos pone en un lugar este, terrible, ¿no? Decir que uno elige ser docente porque es lo último que le queda. Justo, mira, recién antes que ustedes me llamaran estaba escribiendo algo en el Facebook del orgulloso que yo me siento de ser docente, de que fue la carrera que siempre quise de chico. Yo me crié en una familia donde mi mamá, bueno, ella es docente jubilada, tiene 75 años, pero viví Eh, ...todo su trabajo... ...todas sus idas a la escuela... ...lo que hacía por sus alumnos... ...entonces yo siempre quise ser docente... ...mis hermanas son docentes... Eh, ...Cecilia es directora acá en una escuela de Moreno... ...Marina es docente universitaria... ...y también en una escuela secundaria de acá... ...entonces... ...te imaginás que nos cayó mal, ¿no? Yo trabajo en una escuela donde... ...la mayoría de mis compañeras... ...eligieron la profesión... ...no es que uno llegue ahí de última o porque viene, como dijo, de, de sectores empobrecidos y no tienen este, las experiencias que tiene que tener un buen docente, según lo que dijo la ministra, ¿no? O, o que fracasaste en otras carreras. O que fracasaste exactamente en otras carreras. Nosotros elegimos la docencia y yo la volvería a elegir una y mil veces más. Y yo siempre, en la escuela 49, nos pasa que a veces vienen de algún instituto de formación docente, vienen las alumnas y alumnos a, a pasar un día en la escuela, ¿no? A ver cómo trabajamos, y a mí me ha tocado muchas veces dar charla junto con Sandra, y siempre dejamos en claro que si ellos eligen esa profesión para llenarse de plata, no es. Es una profesión que una, una la, la elige porque porque le gusta y porque tiene, este, tiene ganas de hacer algo por el otro, ¿no? ¿Tiene Entonces, algo que ver? Creo. Estaba pensando, masticando tantas cosas, Hernán, porque lo marcaste perfectamente a la entrada, fuiste compañero de Sandra y de Rubén, este, estás en esa misma escuela... Uh, hay mucho de, de historia para contar sobre los ataques interminables, incontables, ataques sobre la educación pública argentina, como si se tratara de un sistema, y te quería preguntar en profundidad política, digamos ya, lo de Acuña, ¿responde a un plan para bajarle el precio también, como se le ha querido bajar a la democracia, a la educación pública frente al público en general? Totalmente, totalmente. Esto responde a un plan de un gobierno neoliberal, ¿no? Un gobierno de derecha, que lo que quieren hacer es que la educación se privatice y que no... o sea, ellos, según su pensamiento, todo lo público no conviene, entonces hay que privatizar. Entonces esto que pasa hoy y lo que pasó durante los cuatro años de, del, del gobierno macrista, ese gobierno tan nefasto, fue que, que lo que querían hacer era privatizar la educación. Por eso hablaban de caer en la escuela pública. Siempre la escuela pública para ellos es lo peor, ¿no? Y siempre es que ponen en, en una mejor posición a la escuela privada. Cuando nosotros sabemos que no es así, nosotros que trabajamos realmente en la escuela, que estamos ahí eh, en los barrios y, y demás, sabemos que no hay diferencia. Que los mismos docentes que trabajamos en la escuela pública, por ahí les toca trabajar en la escuela privada también porque no les queda otra. Pero somos lo mismo. La misma clase que damos en la escuela pública, la damos en la privada. Pasa que en la escuela pública tenés, eh, tenés este, por ahí hay que atender otras necesidades, ¿no? Que en la escuela privada muchas veces no hay. Y tenés que entender si la vida en la de otra pública, manera también, Hernán, ¿o no? Tal cual. Vos pensado por ejemplo, en esta pandemia, yo creo que hay que poner en valor el trabajo ¿no? de los y de las docentes de cómo estuvimos al pie del cañón inventándonos reinventándonos porque esto es todo nuevo para nosotros, fue todo nuevo dar clases por WhatsApp, este poder llegar a todos y a todas, ¿no? Eh, acá en Moreno nos pasa que, bueno, Moreno es uno de los distritos más pobres del conurbano bonaerense y hay muchos lugares donde no llega a internet, donde por ahí cuentan con un solo celular, y por ahí son cuatro o cinco chicos que están en distintos niveles de la educación, entonces teníamos que ver de, de qué manera podíamos supir eso, si, po si podíamos mandar fotocopias, si podíamos armar cuadernillos. Nosotros, por ejemplo, armamos cuadernillos, uno para cada alumno, uno para cada alumna, para evitar el tema del uso del celular, que también es muy caro para la familia, ¿no? Definitivamente. Entonces, eh, por eso digo poner en valor, también dejamos muchas veces... Eh, de ser docentes y pasamos a ser este, contenedores no, en esta pandemia de las familias, de los papás, de las mamás, que, que muchas veces han pasado re mal por no poder salir a trabajar y que no tenían la suerte que tenemos nosotros, pues yo sí digo que nosotros somos privilegiados. Nosotros tenemos el privilegio de estar en tu casa haciendo la cuarentena, pero sabiendo que todos los meses tenés el sueldo depositado, ¿no? Y la verdad que en la familia de nuestros alumnos no pasa eso, Está en igual. la gran mayoría. Está Entonces igual. pasamos a ser contenedores de eso, ¿no? a darles una mano, a poder contactarlos, a armar este, merenderos, comedores, a ir a ayudar. Todo eso hicimos los docentes durante la pandemia, y, y no solo acá en Buenos Aires. Yo creo que en toda la República Argentina pasó lo mismo. Entonces por eso digo siempre que hay que poner en valor este, y hay que sacarse el sombrero ante los docentes de la República Argentina, ¿no? Hernán, eh, es, es poco decir, sacarse el sombrero porque por ahí algún descuidado, algún desubicado no entiende, este, pero hay que tener el gesto de por lo menos pensar bien la realidad de manera crítica. Se dicen muchas barbaridades en la Argentina y no es de ahora. Y hablando de decir, porque la Ministra Acuña la trajimos a colación de lo que dijo, Hernán, este, Antonio Laje, porque siempre nos gusta hablar también de los compañeros de los comunicadores y las comunicadoras en Argentina, dijo que era Le parecía impresionante, lo dijo hacía la pasada, te cuento porque por ahí no lo sabías, que este, le parecía impresionante que hubiéramos pasado todo el año sin clases. Sí, hoy escuché a varios hablar de esa... Es más, lo escuché a Novaresio y hoy también diciendo como que lo que dijo la ministra lo dijo para los dirigentes sindicales. Yo en ningún momento la escuché decir que lo dijo por los dirigentes sindicales, sino que se refirió a los y las docentes. este Yo creo que lo que... Se dio clase todo el tiempo. Si hay algo que hay que decir es que nosotros dimos clase permanentemente. Que no dimos clases presenciales, pero sí dimos clases por donde podíamos, por WhatsApp, por Zoom. No, teníamos, no, no tenemos horario. Yo este domingo pasado estuve dando clase con un alumno que no se podía conectar salvo un domingo a las 11 de la noche porque trabajaba, porque yo aparte de, de ser este, maestro de primaria soy preceptor de secundaria, Y no tenemos horario, es 11 de la noche, 12, cuando pueden y nosotros estamos abiertos a recibir, a dar una mano, a contestar preguntas, a explicar. O sea, nosotros seguimos dando clase Eso es lo que no están entendiendo. O lo que quieren ocultar. O lo que quieren hacer ver, exactamente. Lo que quieren ocultar es que no damos clases. los permanentemente. Sobre los dichos de la ministra Hernán, perdón por la pisada, este ella se refirió... Eh, la frase más sintética que recuerdo es a los que estudian para docentes, ¿te acordás? Claro, de... aparte de eso, ¿no? esa, esas prácticas que yo eh, me hacen recordar a la dictadura, no que yo no viví, pero sí leí mucho sobre eso, no la viví por mi edad, yo nací en el 75, entonces no pude vivir esa época, pero sí leí mucho y me hacen recordar esto de eh, pedir a las familias que denuncien, o sea, ¿qué es lo que vas a denunciar? ¿Vas a denunciar que un docente, en lugar de hablar de, de que Cristóbal Colón vino acá a descubrir a América, vino y destruyó a los indios? Eso es bajar mala información, ¿no? Como dijo ella, ¿no? Porque un 25 de mayo por ahí el docente, el docente te va a decir la verdad. O sea, nosotros tenemos desde la Dirección General de Escuelas este, nuestros mapas curriculares en los cuales tenemos los temas que vamos a dar. O sea, no sé... ¿A qué se refiere con decir que nosotros este, militamos? Sí, militamos en la escuela pura y orgulloso de eso. Bueno, el que no entienda ¿no? que la escuela es un acto político, eh, que, vuelva, que vuelva que a la misma, Hernán. Tal cual, es así. Por eso esto de, de, de esta persecución, de esto de decir tenemos que meternos en el instituto de formación, esto me hace recordar a las prácticas de la dictadura. Es... Y vienen de ahí, ¿no? Vienen con ese chip puesto en la cabeza esta gente. Esta, esta gente, estos ultraderechas, estos neoliberales, cada vez que les toca gobernar pasa lo que pasó con estos últimos cuatro años de, de este Macri. Muy bien, ¿no? oh, ha sido un escollo insalvable hasta ahora, Hernán, la educación pública en la Argentina, digo para, Pero para los planes tiene de que ellos, entender. ¿no? Claro, lo sí, sí, que tener sí. En sí. memoria, yo siempre digo lo mismo, el resultado de estos gobiernos es Sandy Rubén, muertos. Tal cual. Ahí está, ese es el resultado. Y lamentablemente... Siempre los muertos los pone la clase trabajadora. Y esto es así. Entonces tenemos que pensar, ¿no? Cuando vamos a votar, tenemos que pensar y hacer memoria qué pasó para no volver a cometer los mismos errores. Bueno. Y mira, yo tengo una mezcolanza bárbara hoy, Hernán, así que discúlpame, Tengo lo del impuesto a las grandes fortunas, que no, que en realidad es el aporte... Necesario. Eh, el, el eh, ¿Cómo? Perdón, perdón. Sumamente necesario Ahí está. que esto se apruebe. Sumamente necesario. Todo lo que nosotros, eh, las intenciones de este gobierno, las buenas intenciones que tengan, se van a poder llevar adelante si ese impuesto se aprueba. De otra manera va a ser muy difícil. Entonces es necesario que se apruebe y es necesario que, la, que los vecinos, que las vecinas, que la gente en los barrios sepan por qué, no, que se les explique el por qué es necesario. Porque se van a invertir, en dónde se va a invertir la plata, qué es lo que beneficia las pymes, Este, el plan Conectar Igualdad, tenerlo de vuelta poder acercar las computadoras a los alumnos para que puedan eh, actualizarse no tal cual ese plan fue tan bueno este, darle aire a las pymes, nosotros necesitamos un país que empiece a progresar, y la única manera es invertir si no invertís, no progresás, y esto este impuesto nos va a permitir todo eso Eh, es muy necesario que se apruebe. Es, este, está tratándose a partir de hoy y hay, bueno, hay una situación que, que por ahí divide aguas. A, la, el resto de la Argentina todavía no se recupera económicamente, pero la ciudad de Buenos Aires parece también un poco un mundo aparte, porque vemos al personal de salud y a los docentes siempre este, en lucha, ¿no? Por, bueno, ahí se convive con estas políticas de las que estábamos hablando. Hernán, también es una jornada este, que tiene que ver con lo que estabas. Eh, relatando de la docencia. Es la jornada de las militancias, siempre se la capitalizó el peronismo, pero sabemos y hoy podemos entender que es cualquier trabajo apasionado que lleves adelante cuando tenés este, vocación, cuando tenés eso en el, en el corazón que te lleva a interpretar a la realidad y hacerla este, palpable y aceptable solamente cuando incorpora, cuando los incluye a los a otros. Haceme una reflexión, si querés. ¿Crees, Hernán, está, está muy buena la conversación con vos y, y nada? Sí, yo creo, yo creo que uno es militante de la vida, ¿no? Es cómo enfrentás la vida, entonces militas A mí, eh, yo milito en la escuela pública desde hace casi 20 años, eh, junto con mis compañeras y con mis compañeros, porque es en lo que creemos, ¿no? Creemos que una escuela pública tiene que ser una escuela pública digna y segura, tiene que ser una escuela pública abierta para todos y para todas. Y ahí estamos, poniéndole el hombro y luchando para que esto no desaparezca. Luchando, como nos pasó en estos últimos cuatro años, y teniendo bien en cuenta, que esto hay que dejarlo en claro, también hay que entenderlo, que la escuela pública es el único pedacito de Estado que está quedando en los barrios, ¿no?, representativo. Entonces tenemos que luchar para que eso crezca, vuelva a crecer, y la escuela pública poner en el lugar que nunca debería haber dejado, ¿no?, Muy bien. Por Sandra, por Rubén, por nosotros, por todos y todas. Me parece que ese es el camino. Y ¿no? por quienes ojalá pronto política. vuelvan a, la, a las aulas, Hernán, que son nuestras sí. niñas, niños y no, adolescentes, sobre todo. Nosotros lo que más queremos es volver a las aulas. Para nosotros es es, es algo que, que lo necesitamos, ¿no? Claro. No es fácil, no fue fácil este año... Eh, le pusimos la mejor onda, la mejor voluntad, no fue fácil. Por eso te digo que necesitamos, no es que el docente este no quiere volver. Sí, sí, el docente quiere volver. Es más fácil para nosotros estar con los chicos presencialmente que hacerlo por el, por el celular o por computadora. Bueno, ojalá... que volvamos. Oye, Hernán, ojalá que estos ataques eh, culminen, que sea una, una buena lectura la que hagan de la respuesta de la sociedad Este, estas personas, estos representantes y, y estas representantes de un sector político este, recalcitrado y que, bueno, que más que atrasar, este, representan un regreso del fascismo con todo. ¿Crees que la denuncia de la Unión de Trabajadores de la Educación puede prosperar y fuerce la renuncia de la ministra Acuña? Mirá, yo creo que sí, ojalá que pase. Pero igual este, yo no creo que dejen de decir estas cosas porque esta gente piensa de esa manera. Vos fíjate, Gabriel Sánchez Sine, perdieron las elecciones, dejó, ahora es el nuevo, está trabajando en la ciudad de Buenos Aires, lo lleva a trabajar ahí también en educación, eh, está trabajando como director de, de, los, de los planes estos que manda el Banco Mundial para Educación. ¿no? Una persona que tiene dos muertes encima, que es responsable, ¿No? María Eugenia Vidal, otra que es responsable de lo que nos pasó a nosotros con Sandy Rubén, y siguen siguen estando en la videra política, la siguen pensando como próxima candidata, ¿no? Entonces digo, ellos van a pensar siempre lo mismo, ¿no? No es que sí, van sí. a cambiar su pensamiento, porque sí, ellos son piensan de esa manera. Está en nosotros darles el lugar para que vuelvan a ser gobierno o no. Por eso digo que hay que hacer memoria, ¿no? Que no tenemos que tener nunca más estas clases de gobiernos neoliberales porque después terminamos siempre perdiendo nosotros y retrasando, ¿no? Porque vos fijaste que estos cuatro últimos años, estos cuatro últimos años, cómo nos retrasaron, ¿no? Cómo nosotros veníamos a un ritmo y vino este nuevo gobierno macrista y nos retrasó en todo, en todo. Hubo una desinversión en todo. Nosotros, bueno, en educación lo vivimos en carne propia con lo que nos pasó en la escuela, este, con los planes que cerraron. Entonces creo que nosotros tenemos que hacer memoria, siempre tener presente, ¿no? Hacer memoria de lo que pasó para no volver a cometer, como te dije antes, los mismos errores. Tenemos que tener la memoria viva siempre. Muy bien. Eh, te iba a marcar ahí a la pasada que esto que pasó con Sandra y Rubén fue un antes y un después, pero antes estaba la militancia y este también, a pesar de que cambió, siguió, continuó. Ojalá que así sea y que esa. Y hoy, esa... Y hoy también los quiero recordar porque ellos eran grandes militantes. Tal cual. De bueno, la educación pública y de gente la Gente muy comprometida, lo sabemos. Muy Hernán. comprometida. Muy Entonces, hoy, hoy es un día también en el cual hay que recordarlos de la mejor manera. Y, y bueno, como yo siempre digo, un beso al cielo para los dos en estos días, ¿no? Muy bien, así sea, Hernán, que nos encuentre entonces el próximo reclamo que va a ser seguramente necesario, como dijiste, este también en la senda para dar a conocer esta perspectiva y seguir generando conciencia y sembrar eso que vos decís, ¿no? Que haya una memoria funcionando este para no caer en lo mismo y no dejar a los pibes Este, que interpreten las cosas así nomás, como las proponen estas personas. Hernán, muchísimas gracias, y Sandra y Rubén, presentes por siempre. Por, gracias a ustedes por llamarme, por seguir recordando todo, recordándolo para mí, para mí, para mis compañeras, para la comunidad educativa de la Escuela 49, esto, esto que pasa, que nos sigan llamando y que sigan interesándose, la verdad que es muy lindo. Es una caricia al alma, ¿no? Como, como digo siempre. Así que les agradezco un montón y siempre a disposición para lo que necesiten. Gracias, un maestro. Abrazo. Gracias, maestro. Un abrazo. Ahí está. Hernán Pultilnik en La Siesta Que No Fue. Está